Voy a referirme a los chovillas del amparo, quien visita flores estudiando en Bogotá. Cada tu amor y siempre sigue enamorado. La muchacha dice, el llovido, ¿dónde estará? Cada tu amor y siempre sigue enamorado. La muchacha dice, el llovido, ¿dónde estará? Como Lucho Villa tiene un bonito caballo, fue pues suerte lo puso el capricho de la muchacha. Un hermoso muy que lo puso el pintalabio. Pero es tu caballo, pregúntenle los allá. Tu animal doméstico también te considera, como lucho villa, considera tu caballo. Un hermoso mulo que lo puso el pintalabio. ven tu caballo y es pedicita que a tu morena. Como preguntas no dejan de preguntar. Desde que te está estudiando en Bogotá. Tanto como preguntas no dejan de preguntar. Desde que te está estudiando en Bogotá.